Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México Yo le y al Espíritu Santo que Él se mueva como Él quiera Y que su palabra y su verdad en el día de hoy sea la que hable y no yo ¿okay? Vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús ponemos tu palabra hoy delante nuestro Señor, yo me hago menos para que tú seas exaltado Señor y tú puedas hoy hablarnos al corazón ¿qué quieres hoy de nosotros Jesús? ¿qué quieres hoy de nosotros Padre eterno? ¿qué quieres hoy de nosotros Espíritu Santo? Señor yo declaro una bendición especial en este día a todos los que estamos aquí y a los que no están también Señor les bendecimos y extendemos la bendición hacia ellos, en este día Padre, en el nombre de Jesús Amén El día de hoy yo voy a tocar un tema que, que, uh, que viene a reforzar todo lo que hemos estado hablando los domingos anteriores hemos estado hablando cinco domingos acerca de la oración y de cómo acercarnos a Dios y de lo que Él anhela de nosotros es nuestro corazón y tener una cercanía con Él muchas veces fallamos en todo lo que hacemos, porque no tenemos una cercanía con Dios, después, el, el siguiente domingo, hablamos acerca del altar secreto, que tú debes de levantar, un altar de adoración y de alabanza, ahí en lo secreto, para que en lo secreto, o sea, Dios tenga un encuentro contigo, y después, o sea, afuera, Dios haga grandes cosas y maravillas, porque Dios opera en lo secreto, contigo, en una intimidad contigo, y estuvimos hablando de eso, pero el día de hoy, Uh, yo quiero hablar acerca de, de tres puntos, tres temas, y quiero que me sigan en esto, y ¿cuántos han recibido cosas nuevas de Dios? ¿Cuántos han recibido cosas de Dios? Yo he recibido hoy de Dios, y, ¿y ¿sabes qué fue lo primero que recibí? El poder abrir mis ojos y ver que estaba vivo. Y muchas veces se nos va eso, para nosotros es tan natural como el respirar, que se nos olvida que por gracia de Dios pudimos abrir nuestros ojitos y ver este día y lo primero que yo hago al levantarme es Dios gracias por darme la vida y después me pongo mi anillo <risa> ya es mi rutina ya se me hizo rutina pero y hoy si sí lo traje porque la última vez que dije eso se me olvidó el anillo hago... y me pongo el anillo y yo oh qué pasó andaba tan apurado que se me olvidó pero Todos nosotros hemos recibido cosas nuevas de Dios y está trayendo cosas, y ¿sabes qué? Si Dios no ha traído cosas nuevas a tu vida, yo te pido que te empieces a acercar a Él, que te empieces a, a meterte con Él, porque Dios quiere traer a tu vida grandes cosas, yo lo recibo, yo quiero más de Él, yo quiero las cosas nuevas que Dios está trayendo, y entonces... Todos estamos, sí Dios, yo quiero lo que tú tienes para mí, yo quiero todo eso que se habla y las promesas, algo, el otro domingo hablamos de las promesas, ¿recuerdan que hablamos? De... Y si no, escucha la conferencia en internet, creo que ya está arriba, si no, espérala, con ansia, pero hablamos de las, todas las promesas que Dios tiene y solo tocamos algunas y hablamos que hay más de mil promesas de Dios para ti y para mí, ¿no te emociona eso? Y todos decimos, sí, yo quiero la promesa de Dios, sí, yo quiero, yo quiero todo eso que Dios tiene para mí. Pero ¿sabes qué? El día de hoy Dios te dice, yo demando algo más de ti. Yo demando algo más de ti. Todo eso está puesto para ti, pero yo demando algo más de ti. ¿Sabes qué? Dios nos ha puesto en esta ciudad de Guadalajara, a Aidi, a nosotros, a nosotros aquí en ID. Para que tomemos autoridad de Dios, primeramente en nuestras vidas, en segundo en nuestras familias y en tercero en la sociedad. Dios no te ha puesto aquí, no te ha traído aquí para que escuches de su palabra, para que tú te vayas de aquí y sigas viviendo tu vida de lunes a sábado como tú quieres, sino Dios te ha puesto aquí para que día a día, segundo a segundo de tu vida tú estés metido con él, metida con él tomando de su vida, tomando de su voluntad para tu vida, para que tú transformes la sociedad, es más, una de las cosas que nos eh, identifica como ID es que Dios nos ha llamado a transformar nuestra sociedad, y cómo nos ha llamado Dios a transformar nuestra sociedad, primero cambiándonos a nosotros yo no puedo estar pidiéndole a Dios, cambie a mi esposa o cambie a mis hijos si yo no cambio el primer cambio es en mí y después es en mi esposa y después es ambos como matrimonio y después es con mis hijos y de ahí se empieza a desprender hacia la sociedad en tu trabajo, en todo lo que tú haces ese es el cambio que Dios quiere traer y sabes que tú y yo estamos en esta ciudad de Guadalajara ¿sabes para qué? para tomar autoridad sobre esta, esta ciudad ¿sabías que Dios te ha dado autoridad? una autoridad divina, una autoridad en el nombre de Jesús no es tu autoridad sino en el nombre de Jesús para que tú tomes esa autoridad y ejerzas esa autoridad a favor de tu familia, a favor de tus hijos y a favor de tu ciudad. ¿Cuántos no nos quejamos de, ay, esto y el otro y va, va, ¿Sabes qué? Yo te pido que vayas cambiando la forma de hablar y en vez de decir, ah, es que esto está mal, esto está, ¿sabes qué? Empieza a bendecir. Yo les acabo de decir, de decir ahorita con, la, con las mamás, en nuestra boca tenemos poder de vida o muerte, así lo dice la palabra. Y muchas veces nosotros matamos las cosas con nuestra boca. ¿Sabes eso? Y yo te pido que hagas una introspección y recuerdes qué tanto has hablado tú bien y qué tanto has hablado mal. Y vas a ver que la balanza se inclina a que has hablado más cosas mal que bien. Y no quiero que levante la mano y digan, sí, sí, sí, sí. Lo dejo ahí. a criterio, a tu conciencia exactamente sí pero yo te invito hoy a que hagas un cambio radical en tu vida, Dios está diciendo sabes que no quiero que hables más maldición, quiero que hables bendición porque yo te he llamado con una autoridad divina que es en el nombre de Jesús para transformar tu vida para transformar tu familia y transformar tu sociedad, sabes qué sabes qué es lo que yo digo de esta ciudad de Guadalajara Yo digo que es una ciudad bendita. Yo digo que mi Señor ha sanado esta tierra. Yo digo que el Señor ha abierto un pozo de avivamiento y de bendición en esta ciudad. Y muchos hablan de esta ciudad como la peor, una de las peores. Y que hay violencia, y que hay esto, y que hay otro. Sí, lo hay. Yo no estoy cegado a eso. Pero en vez de decir, oh, mira todo lo que hay. Y mira la violencia, y los robos, y los secuestros, y las malas, y todo lo que hay. Yo digo, yo confieso que en mi ciudad está la bendición de Dios, el Espíritu de Dios está aquí y yo declaro que esos jóvenes que se están perdiendo, que están en vicios, que están todos, yo declaro que Dios los va a alcanzar y los va a transformar y empiezo a hablar bendición, mira yo me levanto y salgo a la terraza ahí de tu casa y yo estoy en el sur de aquí, en el sur de la ciudad entonces yo volteo hacia el norte y yo digo Señor bendice Guadalajara desde el norte hasta el sur, del este y al oeste, bendice esta ciudad Señor que tus ríos corran aquí y empiezo a hablar a mi ciudad porque Yo sé que mi boca tiene autoridad de parte de Dios. Dios te está diciendo en este día, ¿qué es lo que estás hablando? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Bendición o maldición? ¿Por qué a veces tenemos tantas broncas en nuestros matrimonios o con nuestros hijos o incluso en el trabajo y demás? Porque nada más estamos hablando maldición. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado Por eso puedo hablar de eso Y el Señor me ha enseñado, ¿sabes qué? Yo te llamé para ser bendición Y no maldición Quiero leerles Un pasaje En el libro de Josué Capítulo 3 Del 1 al 5 Son de los primeros libros De la Biblia, están los primeros 5 Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio Y después viene Josué ¿Ustedes saben quién fue Josué? Josué fue el sucesor de Moisés Moisés fue el que fue llamado por Dios Y sacó al pueblo de Israel Después de 400 años de esclavitud en Egipto Fue sacado con mano poderosa de Dios de Egipto El pueblo de Israel Pero cuando ya van a cruzar el Jordán Para conquistar la tierra prometida Moisés no les ha permitido Muere y el sucesor es Josué Y entonces los hijos de Israel Les voy a hacer el, el, aquí el background de, de, de la historia. Los hijos de Israel, bajo el liderazgo de Josué, cruzan el Jordán y empiezan a conquistar la tierra de, de Israel, la tierra prometida. Y dice aquí Josué, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Se los voy a leer aquí, si lo tienen en su Biblia o si no traes Biblia, no importa. Bueno, sí si importa porque vas a traer tu Biblia, pero este, yo te lo voy a leer aquí. Dice, Josué se levantó de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sidim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, «Cuando veas el arca del pacto del Señor nuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde habéis de ir». El arca del pacto representa la presencia de Dios. Los oficiales estaban diciendo, cuando veas la presencia de Dios levantarse y andar, pónganse usos y vean por dónde va, porque por ahí van a caminar. ¿Ajá? A fin de que sepas el camino por donde habéis de ir, por cuanto ustedes no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Sabes qué? Dios te está diciendo, no has pasado antes por este camino. A lo mejor tú te haces muchas preguntas y Dios, qué rollo y demás con esto, y Dios te dice, ah, no has pasado por este camino, pero cuando veas la presencia de Dios, sigue la presencia de Dios, ¿ok? Y dice, y haya, eh, pero entre ustedes y, la, y el arca hay una distancia como de dos mil codos, no se acerquen a ella, y el punto importante aquí es... El versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes. ¿Tú quieres ver maravillas en tu vida? ¿Tú crees que mañana Dios va a hacer algo asombroso en tu vida? Pues sí, es cierto. Hoy, hoy, hoy. ¿Tú quieres ver maravillas de Dios dice porque el Señor hará mañana maravillas entre ustedes pero pero leamos el principio del versículo 5 dice y Josué dijo al pueblo santificados Uf. ¿Qué quiere decir eso que si tú quieres recibir las maravillas y ver los grandes cosas que Dios tiene ya para ti no que va a tener sino que ya tiene para ti te necesita santificado. Mira, Dios quiere que tomemos autoridad sobre Guadalajara y que tomemos autoridad de Él divina sobre Guadalajara. Dios quiere que tú tomes autoridad en tu matrimonio, que, que, que Dios componga tu matrimonio, que Dios componga la relación con tus hijos, que Dios componga tu trabajo y, y todo lo que traes ahí. Pero hay un problema. ¿Sabes qué? Delante de Él no nos presentamos santificados y preparados para ver sus maravillas mira yo no sé si entiendas el concepto de santificado para mí es muy sencillo y así lo, lo, lo he querido aprender y Dios me lo ha mostrado para mí el ser santificado quiere decir que yo voy caminando de acuerdo a esta palabra de Dios porque dice la palabra que esta palabra me limpia Y me lava y es alimento para mí y es luz a mi camino santificado significa que tú estás siguiendo lo que Dios está diciendo para tu vida, no lo que yo digo sino lo que dice esta palabra para ti porque esta palabra es el manual del fabricante tienes un, cualquier problema que haces cuando José ¿qué hacemos cuando los aviones tienen un problema Hacemos un análisis de fallas, ¿y qué hacemos? Corremos, los que estamos en el medio de la aviación, corremos al manual. Porque ¿sabes qué? Para nosotros el manual de mantenimiento es la ley. Y no nos podemos apartar del manual de mantenimiento, porque si hacemos un trabajo fuera del manual de mantenimiento y se cae el avión, te decirte. Ahí está el licenciado Gilberto para sacarnos del moto. ¿Sí o no, José? Tenemos nosotros que seguir el manual de mantenimiento. Es más, tenemos que ponerle una tuerca y una rondana con ciertas características y no le podemos ir a comprar a la ferretería calzada. Digo, ahí el comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos que cumplir estrictamente las instrucciones del manual y hacer las pruebas de A a la Z y no brincarnos nada. Pues, ¿sabes qué? Si tu vida tiene problemas, necesitas hacer un análisis de fallas. ¿Y dónde lo vas a hacer? En el manual del fabricante. Y como nosotros, no te puedes apartar ni a izquierda ni a derecha y tienes que seguir las palabras que Dios dice para tu vida, porque ahí hay vida ahí hay vida delante de él no nos presentamos santificados y preparados para ver sus maravillas y estamos oh Dios, es que yo he clamado oh Dios, oh cómo le puedo hacer yo no me escuchas Dios, no me escuchas y por otro lado estás haciendo una serie de porquerías perdón por la palabra pero es la verdad Estamos tan envueltos, a lo mejor en chismes A lo mejor en cosas Y estamos en un montón de cosas envueltos Y yo, oh, Dios, ¿por qué no nos respondes? Ah, pero te volteas con tu esposa O te volteas con tu esposa Y con tus hijos Y, y si trabajas, ah, el jefe tiene la culpa y, si, y si tú eres el jefe, ah, el jefe O sea, y estamos llenos de todo Ay, las autoridades tienen el problema ¿Sabes qué? Mejor ponte orar por ellas Tú haces la diferencia Con esta boquita Delante de Él no nos presentamos santificados y preparados, ¿sabes qué? Dios te dice hoy, ¿quieres ver mis maravillas? Preséntate santificado y ¿sabes qué? La palabra de Dios es la que tratando contigo, te va hablando, Dios te va hablando, entrar en oración, disfrutar su presencia, eso es lo que cambia tu vida, y no estoy hablando de religión ni religiosidad estoy hablando de una relación personal con el creador, con el rey de reyes, con el señor de señores, con el Dios altísimo, el único Dios con Jesús mi señor, mi rey el que dio como estábamos cantando Jesús es Mesías Él se hizo pecado sin conocer pecado por nosotros y derramó su sangre y su cuerpo fue el pan y su sangre fue el vino por ti y por mí. Oh, ¿sabes qué? Eso me hace amarlo más. Escúchame bien y quiero acentuar esto que estoy hablando con Josué, ahí mismo en el libro de Josué, en el capítulo 7. Y no voy a leer todo, pero te lo voy a platicar, es el capítulo 7 del 1 al 13, ahí para que lo tengas apuntado. Los hijos de Israel entraron con el arca de Dios a la tierra prometida y empezaron a destruir a los pueblos que estaban ahí, ¿sabes por qué? Porque Dios emitió un juicio contra esos pueblos por ser pueblos idólatras y ellos fueron de victoria en victoria y victoria en victoria y ellos se sentían bien confiados y de repente Dios agarra y da una orden y dice de este pueblo que vas a ir a destruir que yo te mando que vayas y lo destruyas no tomen nada ni siquiera nada ni una marusha no tomen nada del pueblo porque todo ese botín es para mí dice el Señor y entonces ellos van bien confiados y van y entran en guerra con este pueblo y resulta que los derrotan después de haber tenido muchas victorias llegan con este pueblo confiadotes y los derrotan y Josué se queda ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿no que estabas con nosotros Dios? y aquí voy a leer esa parte dice a uh, Y los derrotaron a los hijos de Israel en la, la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿No te has sentido a veces así? Que dices, Dios, ¿qué onda con esto? Y sientes desfallecer y tu corazón se hace como agua y dices... Bum". Pero gracias a Dios por la palabra que hoy nos dio allí con Margarita, ¿verdad? Esa lectura, qué grueso, yo estoy contigo. Y luego cantamos, no, no, no, no me dejarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dice, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y fíjate lo que hizo Josué en el versículo 6. Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta caer la tarde. O sea, todo el día estuvo ahí, dice, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvos sobre sus cabezas y Josué le dijo, ¡Oh, Señor Dios! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los amoradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? fíjate todo lo que dijo Josué ¿no te has sentido a veces en tu vida así? ¡ah ¡Oh Dios! ¿por qué pasó esto? ¿y por qué el otro? ¿y por qué pasó Dios? no, no, que tú estabas conmigo Josué hizo exactamente lo mismo él fue confiado a la batalla y ¡pum! de repente ¿qué pasó? aquí vamos a ver qué pasó y el Señor le dijo a Josué en el versículo 10 levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado Tú y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, o sea, de las personas que no creen en Dios, en resumidas cuentas, cuando yo les mandé, dice, o sea, allá más atrás dice Dios, no tomen nada de ellos, dice, y han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado en sus enseres, Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser ellos mismos anatema. Y es, ni estaré más con ustedes, si no destruiré, sino destruiré al anatema del medio de ustedes. Y luego el versículo 13, quiero recalcarlo. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y así sigue ¿sabes qué pasó? no lo vamos a leer porque está un poco largo, pero te invito a que leas toda esa historia en el capítulo de Josué lee, está interesante ¿sabes qué pasó? empiezan a hacer una investigación, dicen ¿cómo que Israel pecó? y empiezan a preguntar Jaime ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, no sé, ¿qué, qué pasó? Yo sé ¿y qué pasó, yo no, yo tampoco sé, ¿Y ¿qué pasó? ¿Y ¿Qué pasó y qué pasó? Y de repente hacen una investigación y resulta que encuentran en una tienda que una persona, una persona del pueblo había tomado creo que una una capa o algo así, y unos botes, unas joyas, no sé. Agarró algo, no recuerdo. Cuando Dios había dado una instrucción de que no lo hiciera escúchame bien, por una persona todo un pueblo que eran más de tres millones de gentes fueron derrotados, por una persona por una persona yo te pido que transportes esta historia a tu casa a tu relación con tu pareja yo te pido que transportes esta, esta, esta historia a tu relación con tus hijos con tu trabajo con lo que tú haces, donde tú estés Y la pongas así, mira, a la luz y compares qué es lo que está pasando en tu vida. Porque Dios está diciendo, hay algo en ti que te impide ver mis maravillas. Y sabes que Dios ahorita no nos va a juzgar, no nos va a decir, no, no, gracias a Dios estamos en el tiempo de gracia. Y por gracia somos salvos a través de la sangre de Jesús. En este tiempo no, pero en este tiempo sí. Y este es nuestro tiempo. Por eso es que, gracias Dios por tu amor. Porque aunque a lo mejor no lo sabíamos, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Escúchame, es necesario que dejes atrás todo aquello que te separa de la presencia de Dios. Escúchame, cada uno de nosotros tenemos que analizar qué me está sacando. De la presencia de Dios, dice: Pues yo ni siquiera estoy en la presencia de Dios. <risa> Te invito a que estés en la presencia de Dios, que entres en oración, que entres en una relación con Él. Mira. El creer en Él no es una religiosidad, haces amas, más, más C, no, el creer en Él es entrar en una relación de amor y de ternura y decir, oh, cuánto te amo, Señor, te deseo, eres el deseado de mi corazón, así lo dice su palabra, ese manual así lo dice, exprésate con sus palabras, oh, amado de mi corazón, pero tiene que ser el amado de tu corazón, si no, pues es nada más palabras de aquí para afuera. Escúchame, es necesario que dejes atrás, Todo aquello que te separa de la presencia de Dios, todo aquello que nos impide fluir con su vida, con el Espíritu Santo en tu vida. Porque sabes que tú eres templo del Espíritu Santo, dice la palabra que cada uno de nosotros, si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, si tú lo has recibido, dice que nuestro Espíritu cobra vida y tiene contacto con el Señor y ha puesto su Espíritu sobre nosotros y hay un reconecte con Dios en su Espíritu y en nuestro Espíritu y entonces ha puesto su Espíritu en nosotros y somos templo de ese precioso Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad puedes creer que Dios mora en ti, entonces no lo puedes engañar Él sabe tu corazón y sabe las intenciones de tu corazón ¿Por qué? Porque Él vive en ti ¿Y sabes qué? Es tan dulce Y tan hermoso Y a la vez tan potente y fuerte Pero es tan noble Que Él se entristece Y dice ah, Yo quiero enseñarte Las maravillas que tenemos preparadas para ti Pero tú tienes cosas Y te estás presentando Delante de mí No certificado Escúchame Cada uno de nosotros tenemos enemigos en nuestras vidas. Llámale como quieras. No, por favor, no digas que es mi suegra. ¿eh? No digas que es tu suegra. O tu mujer, o no sé, o tu jefe. No, no, no. Enemigos en nosotros que paran la obra de Dios en nuestras vidas. Tú no vas a poder vencer ese enemigo tuyo hasta que no te purifiques delante de él y quites de tu vida todo aquello oculto que mancha tu vida. ¿Y sabes qué puede ser eso? Puede ser pornografía. Lo haces ahí en lo secreto. Nadie te ve. Pero sabes que el Espíritu de Dios está ahí. Y Él sí te ve. Y Él se contrista. Y Él dice... Puede ser un vicio, drogas, alcohol, puede ser cualquier, puede ser tu mismo orgullo, que no te deja, ¿cómo? No, yo, yo, yo estoy bien, allá nosotros, puede ser tu orgullo, puede ser una relación con una persona que no está en el orden de Dios O puede ser inclusive algo que para tu vista no es malo, pero cuando lo metes a esta bendita palabra de Dios Checa Y tú puedes decir, es que yo creía que estaba bien Pues sí, pero Dios dice lo contrario Por eso es tan importante Que estudiemos la palabra de Dios Por eso hombres Este jueves Necesitan estar Necesitamos estar juntos Para aprender lo que Dios ha puesto para nosotros Lo que Dios nos ha dado Y poder crecer en esa palabra Y no cometer tantos errores que hemos cometido Mujeres Ahí está la reunión el, el, el miércoles en la mañana. Están aprendiendo, están creciendo. ¿Para qué? Para ser sabias en su casa. Y sean de bendición y ayuda idónea. Escúchame. El Señor está demandando en estos tiempos que sus hijos, nosotros, nos preparemos para la batalla por esta ciudad de Guadalajara. Pero tenemos que santificarnos para él no podemos ir a la batalla con cositas no podemos ir a la batalla con cosas ocultas mira, los ojos de Dios están puestos sobre nosotros y si tú crees que Dios nada más está aquí los domingos estás equivocado, mira Dios te está viendo todo el tiempo, 24-7 24-7 llévate eso en tu corazón para que y cuando vayas a escupir ahí... Cuérdate, 24-7. Date en la boca. ¿Pues, señor, ¿qué te pasa? No, no, no, es que se me estaban durmiendo los labios. Muérdete la lengua. ¿Qué te pasa? ¿Te estás torciendo? Que te... No, iba a decir algo que no debería decir. El Señor está demandando en estos tiempos que sus hijos se preparen para la batalla por la ciudad, santificándose delante de Él. Mira. Escucha 2 Corintios 7.1 Anótalo ahí, 2 Corintios 7.1 Dice, así que, amados, está hablando el apóstol Pablo Puesto que tenemos tales promesas Y el domingo pasado hablamos de un montón de promesas Y, y nos quedamos cortos de las promesas Dice, pues, que tenemos tales promesas Que dice, limpiémonos Quiere decir que tenemos nosotros que hacerlo No Dios, ay, límpiame tú No, no, no, límpiate tú, hijo limpiate tú dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios y si no sabes qué es el temor de Dios te invito a que bajes una predicación que se llama temor y admiración y vas a aprender que es temor de Dios no es tenerle miedo, es wow, es temor de que habla, es estar wow o admirado de las maravillas de Dios te invito a que escuches esa predicación pero dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice, limpiémonos o sea que tienes que agarrar tu y tu sacate y darte por ahí, quitarte todas las cosas que te contaminan delante de Dios, y no estoy hablando de las cosas físicas, no huelen mal a pesar que está haciendo mucho calor no estoy hablando de eso, estoy hablando de las cosas que traes ahí ocultas y luego vámonos a primera de Pedro 1, del 14 al 16 escucha lo que dice el apóstol primero fue Pablo, ahora es Pedro todos somos hijos de Dios, sí. aquí todos hemos recibido al Señor y si no lo has recibido, vas a tener la oportunidad de recibir al Señor, pero dice, el apóstol Pedro, hablando a nosotros dice, como hijos obedientes uh, ya, ahí con eso ya, bueno, párale ahí, ya, no sigas sí, no, ok Pedro, sabes que, ahí mueren dice como hijos obedientes no te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia escúchame antes que conocieras a Dios no conocías su palabra e hiciste un montón de cosas estamos de acuerdo la regamos y cañón y cañón pero te está diciendo Pedro no te conformes a esos deseos que tenías antes estando en tu ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, o sea Jesús es santo Dios es santo, dice sino como aquel que os llamó es santo, sé también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿En qué? Toda vuestra manera de vivir. ¿Eso incluye a mi suegra, Señor? Sí, sí. incluye a tu suegra. Es que tú no la conoces. Sí, sí, la sí. conozco. <risa> <risa> señor, bendecimos hoy a las suegras, Señor, en el nombre de Jesús. Dejamos la vieja manera de vivir, Señor, y ahora las bendecimos a él. Y cada vez que nos hagan algo o cualquier cosa, las bendecimos. ¿Sí o no? qué no dijeron amén? Amén. Qué bárbaros. A ver, a ver, vamos a regresarnos al principio. El pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán. Dice, como hijos obedientes, sé también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿En dónde está escrito? En donde, ahí exactamente porque está porque escrito está sed santos porque yo soy santo y por ahí hay otro versículo que dice sin santidad nadie verá a Dios sabes qué más que ver sus maravillas que él tiene preparadas para mí ya yo quiero verlo ahí mira las maravillas que Dios tiene mira no son nada comparables a verlo ahí yo hoy quiero dejarte que tu anhelo sea verlo a Él y que te santifiques no por haber las maravillas, eso viene por añadidura, sino porque quieras verlo a Él. ¿Ves cómo cambia el concepto? Sed santos porque yo soy santo. Escúchame, nosotros hemos estado trayendo muerte a nuestras relaciones interpersonales, a través de que hablamos cosas, y herimos y en vez de hablar bendición, y en vez de hablar la palabra de Dios, y en vez de hablar el idioma de Dios, estamos hablando el idioma del mundo que es destrucción, separación y hoy hay una fuerte campaña del maligno, del diablo en contra para romper la unidad en las familias Y nosotros, desgraciadamente, hemos contribuido a eso. Hay un espíritu de muerte sobre nuestras relaciones interpersonales. Ha invadido nuestra sociedad aquí en Guadalajara. Ha traído muerte a nuestros niños, a nuestras mujeres, ancianos, jóvenes. Muerte en las relaciones interfamiliares. Muerte en nuestros negocios y trabajos. Muerte en nuestra economía, en nuestra salud y muerte en nuestro país. Oh, es que el gobierno tiene la culpa. ¿Sabes qué? Yo bendigo al gobierno, no me importa de qué color se vista, a mí me ha mandado Dios bendecir a las autoridades, sea de chile, de dulce o de manteca, no me importa blancos, rojos, azules o lo que sea, morados, Dios me manda a bendecirlos y orar por ellos. Estamos de acuerdo que, que, que, que todo esto que estoy mencionando está en nuestra ciudad, está en nuestras relaciones interpersonales. O sea, hay destrucción, hay, hay separación, hay, hay, hay tratando de romper las relaciones interpersonales, rompiendo la confianza entre los esposos. Pero sabes qué? Podemos sentarnos y decir, oh sí, Dios, oh, qué horrible está esto. Sí, y llorar y llorar. No, y llorar y llorar, llorar. Sí, va así la canción Pero Dios no nos ha mandado a llorar, Dios nos ha mandado a tomar autoridad y con esta boquita que Dios te ha dado y esa lengüita que Dios te ha dado, hablar bendición, escucha lo que dice Dios con todo esto de, la, de esta muerte que ha venido en nuestras relaciones porque hemos hablado las cosas y no nos hemos santificado y tenemos cosas entre nosotros que no permite que las cosas, las maravillas de Dios desciendan. Escucha lo que dice Oseas 13, 14. Fíjate, es Dios hablando y diciendo, de la mano del Seol, o sea, de la mano del infierno, los redimiré. O sea, si tú estás viviendo un infierno en tu vida hoy, dice Dios, te estoy sacando y te voy a redimir, te voy a librar de la muerte, dice, los libraré de la muerte. Y dice, ¡oh muerte, yo seré tu muerte! ¿Qué es lo que está destruyendo tu vida? No importa lo que sea, Dios dice, "Yo voy a hacer la muerte de esa muerte. Yo voy a acabar con eso." y seré tu destrucción, o Seol, dice, la compasión será escondida de mi vista, o sea, en contra de esa muerte, ¿sabes qué?, por eso yo cada vez que me levanto y veo mi ciudad, y siempre que veo mi ciudad en alto, que vengo bajando, ya sea del Tapatío, o estoy en Bugabilias, o estoy en una parte alta, regresando por la carretera de México, se ve la ciudad así de Guadalajara, y siempre que mis ojos ven la ciudad, de repente, pum, y pasas, y veo la ciudad, y si vengo platicando, vengo haciendo, hago un alto, y digo, Señor, yo bendigo mi ciudad, yo declaro que mi ciudad es una ciudad llena de bendición llena del fuego de tu espíritu llena de tu sangre preciosa Señor yo declaro que los jóvenes van a venir a tus pies sus vidas van a ser cambiadas los patrimonios de mi ciudad van a ser cambiados por el poder de tu espíritu por el poder de tu amor y empiezo a clamar por mi ciudad yo te invito a que lo hagas súbete a un cerro súbete a Bugambilias o donde quieras y ve la ciudad Y que el Señor ponga en ti un clamor por esta ciudad de bendición. Primera de Corintios 15, 26, Pablo dice, el postre enemigo será destruido y ese enemigo es la muerte. Mira, en esa victoria tenemos que Caminar. Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús para destruir el espíritu de muerte a través del espíritu de vida. El espíritu santo que mora en nosotros. Mira, tú vas a conseguir un trabajo, o estás haciendo un trabajo, o vas a entregar un trabajo. Chavos, van a entregar un trabajo, van a hacer un examen. ¡Habla vida! Yo voy en el nombre de Jesús. Y yo declaro victoria. Y yo declaro que soy más que vencedor. ¿Sabes dónde viene todo eso? Ahí viene, en el manual. Pero tú no lo conoces. ¿Vas a presentar un examen? El Señor va delante de mí. Mis planos van a ser los mejores, ¿verdad Pepe? Mis proyectos van a ser los mejores. Gentes van a venir a pedirme, Pepe hazme un desarrollo. Quiero construir el, un hiperestadio, diseñamelo. El espíritu de vida que mora en nosotros destruye el espíritu de muerte. Y es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el que ahora vive en ti y en mí y nos vivifica y es a través de su presencia continua en nosotros que destruimos el espíritu de muerte. ¿Lo puedes creer? Escucha, hasta hoy has vivido ciertas cosas, tienes que dejarlas atrás. Lo voy a repetir, hasta hoy has vivido cosas, tal vez han sido buenas cosas o malas cosas, pero todavía tienes que dejar todo y voltear tus ojos hacia el Señor, Dios quiere darte hoy y mostrarte su gloria, fíjate hay un versículo increíble en Ageo, el profeta Ajeo 2, versículo 9 dice, Ageo 2 del versículo 9, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y está hablando acerca del templo pero yo lo tomo para mí, dice, porque ha dicho el Señor de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos ¿sabes qué? yo creo que lo que viene para mi vida es mucho mejor que lo que ya me dio el Señor atrás ¿y sabes qué? y si tú eres de los que voltean y voltean a ver las cosas de atrás ¿sabes qué? lo único que haces es que te detienes Dios está trayendo hoy a tu vida un cambio, un cambio como nunca antes. Y vienen cosas delante de ti mejores. Y dice, y voy a poner paz. Ya no volvemos a las cosas de atrás. Habría sido bueno. Dios está trayendo y poniendo delante de ti un camino precioso. Sus maravillas. Pero necesita que estés santificado. No lo puedes hacer de otra forma y Él no lo va a hacer de otra forma porque Él no cambia Él es el mismo ayer, hoy y siempre. y no y Dios no recibe mordidas ah, aquí no pasa ¿verdad? Dios no recibe mordidas mexicanos Dios es inmutable no cambia y si Él dice quieres ver mis maravillas necesitas santificarte Dios quiere darte y mostrarte la gloria postrera, ya que es mayor que todo lo que anteriormente has vivido. Vienen tiempos de mayor gloria en tu vida y tendremos paz porque el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Tenemos que tres cosas, santificarnos para ver sus maravillas, número dos, tomar autoridad y destruir el espíritu de muerte, y número tres, entrar a la gloria postrera, que es mayor a la primera. ¿Lo quieres para tu vida? lo quieres para ti, yo lo quiero para mí yo ya no voy con lo de atrás yo voy a lo nuevo, sabes qué, Dios yo voy caminando hacia adelante y, y yo espero que todos ustedes caminen en esa luz viendo hacia adelante, entonces ¿qué, ¿qué hay en tu vida que impide que veas las maravillas de Dios? ¿qué hay en tu vida? mira, cierra tus ojos mira, cierra tus ojos no veas a nadie no me veas a mí, no va a pasar nada, no vamos a hacer nada extraño, simplemente piensa, ¿qué hay en tu vida que impide ver las maravillas de Dios? Medita un momento, en, ¿qué es lo que impide que tú veas la gloria de Dios? Y empieza a decirle ahí con tus propias palabras, no se lo digas a nadie, díselo a él, empieza a decirle Dios, oh Señor, yo renuncio a esto, tal vez es mi orgullo Dios, tal vez es un vicio, tal vez soy demasiado suspicaz, tal vez, no sé Señor, tal vez es mi carácter, tal vez es, yo. No solo puede ser tantas cosas, empieza a decírselo a él, ¿y sabes qué? rinde esa situación o situaciones a sus pies, rinde esa situación a sus pies, porque es necesario que hoy, hoy tú salgas distinto de aquí, escúchame bien la gloria de Dios, la presencia de Jesús, Está aquí. La presencia de Dios está aquí. Y hemos cantado cuánto nos ama. Y hemos cantado Jesús el Mesías. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Y sabes para qué se hizo pecado por nosotros? Porque derramó su sangre por nosotros. Porque él anhela está con nosotros él anhela tenernos cerca él anhela que nosotros estemos con él en su presencia y hoy te está diciendo Dios santifícate levántate es una acción está hablando de decisión tú tienes que hacerlo y Pablo dice límpiate una acción empieza a entrar en la presencia de Dios hoy empieza a decir Dios pues no entiendo todo lo que está diciendo pero entiendo que hay algo que debo de arreglar contigo y hoy yo me pongo a cuentas contigo escúchame y todos con sus ojos cerrados si tú nunca has recibido al Señor si no has recibido a Jesús en tu corazón yo te invito a que seas sensible al llamado de Jesús y que veas que su sangre fue derramada por ti para comprarte con un alto precio y ese alto precio fue su sangre fue su cuerpo y yo voy a pedir a todas las personas que repitan conmigo y si tú no has recibido a Jesús te pido que repitas esta oración Yo voy a pedir que todos la repitan después de mí. Señor Jesús, yo he hecho muchas cosas mal. En este día, yo quiero entrar en una nueva dimensión de conocimiento tuyo. Y yo decido hoy recibirte a ti, Jesús en mi corazón. Y yo confieso mis pecados delante de ti, Señor, y me arrepiento. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor. Purifícame, santifícame. Señor, yo te entrego mi vida. Ven a vivir en mí.